Vamos a tomar contacto ahora con quien está llegando a la Ciudad de las Flores, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia. Buen día, ¿me escucha? Buen día, ¿cómo le va Fabricio? ¿Qué dice? Un gusto saludarlo, para mí es importante saber cuál es la información que usted maneja de esta verdadera tragedia. Bueno, mire, en principio que tenemos que lamentar de 11 víctimas fatales, que tenemos 22 heridos de distinta gravedad, se está haciendo el triaje secundario para... para hacer la clasificación y derivar a los a los más delicados a los más graves a los que requieren tratamiento en forma más urgente se trata de dos niños que uno está siendo trasladado al garraja y otro a la argentina diego y dos adultos mayores que tienen un traumatismo de cráneo que van a ser derivados por el helicóptero sanitario a los a los hospitales a dos hospitales de la plata Bien. Eh, en materia de eh, heridos, entonces, necesariamente Las Flores fue, se vio colapsada a raíz de la tragedia, Ministro. No, no, de ninguna manera. La, la provincia tiene un equipo de emergencia que tiene un despliegue muy rápido. De hecho, ya están todas las ambulancias y el equipo de emergencia con con el helicóptero que se acaba de incorporar a, a nuestra flota de emergencia, que después de 30 años el gobernador Sionis ...lobró incorporar un helicóptero nuevo... ...que permite trasladar cuatro pacientes... ...en forma simultánea... ...así que realmente estamos... ...con todos los recursos... ...hasta le diría más... ...está el equipo de, de psicólogos en crisis... ...ya atendiendo... ...dispuesto a atender a los familiares... ...para acompañarlos... Bien. ...se ve... ...todo el, el equipo de emergencia... Eh, ...se despliega rápidamente... ...y como ha sucedido en otras... ...situaciones de catástrofe... Eh, ...hemos estado presente ...por indicación obviamente del gobernador... que sigue minuto a minuto la la, la situación de eh, que está informado permanentemente y me sigue las eh, la situación de muy cerca. Usted está ahí ministro en las flores. Estoy trabajando no me hay por eso se da puro así. Bien que... le hago una última pregunta qué sabe qué sabe usted del origen de las víctimas tanto de heridos como fallecidos tiene determinado esto mire eh, hay como siempre eh, distintas versiones que obviamente después de las pericias se tendrán que confirmar en principio lo hablábamos con el gobernador fiori eh, pensábamos que podía ser la la, la la niebla de las primeras horas de la mañana y también hay otra versión de que uno de los conductores eh, lamentablemente se quedó dormido así que yo no quisiera ser responsable en este sentido está bien por, por la seriedad que uno trata de llevar adelante a lo largo de de un de la carrera y de las de estas circunstancias que siempre son muy muy especiales muy sensibles y yo digo que en la medida que tengamos la la, la confirmación de la de la causa se la vamos a transmitir obviamente esta sí es la última sabe de qué ciudades son las eh, personas heridas o víctimas fatales ministro mire la, usted sabe que en el accidente participó una combi eh, dos vehículos particulares y un camión aparentemente la combi era de La Prida, donde ya he hablado con el Intendente Fisher y con su Secretario de Salud, y que están a disposición, obviamente, para cualquier eh, eh, cuestión que nos puedan ayudar. Están permanentemente informados. Y bueno, ahora estoy ya próximo a trasladarme a, a Sala Flores Así que estoy a su disposición para cualquier eh, eh, situación eh, dentro de un, de un ratito. Ministro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Colia.